Amiga si lo ves dile que tú me has visto Llorar noche tras noche perdida en abismo De que nuestras almas ya no están unidas, yo debo confesar que muero sola en vida. Amiga, si lo decirle que ya no vivo, que fuero sin consuelo, sin él no es lo mismo, he quedado atrapada en un inmenso sismo. Que yo le pido al cielo que vuelva conmigo. Amiga, si lo ves, dile que dejo un vacío en mi ser, en mis noches me confundo sin querer, me dejo su rastro y huellas en mi piel. No soy tan fuerte como pensé, que lloro, que sufro, que siento que me muero sin él. Amiga, si lo ves, dile que él me ha robado, entera la pasión y también mis latidos. Que si a regresar conmigo, resolver el enigma de este que era velo, amigos y lo vestile que día tras día, senderos de esperanza siembro en mi camino, y se ella no le importa acabará mi vida, flotando en un silencio lleno de agonía. I'm me!